Los buenos días para María de Los Ángeles, Valparda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andamos por ahí? Bien, bien. Con un poco de frío, pero bueno, se supone que, que mañana va, va a cambiar el clima, Ángeles. Sí, lamentablemente. Bueno, está ya con nosotros en línea. A, a vos te escucho medio bajito, Valparda. Bajito, ¿no? Te, a ver, mientras mejoramos ahí, te cuento que está en línea el demógrafo Guillermo Mació, a quien recibimos como... Venimos haciendo los martes, con muchísimo gusto. Mació, bienvenido, buen día. Buen día, un gusto para estar con ustedes. Espero que la pandemia les permita tener un cautiverio razonable. Bien. Bueno, a ver sí. si escuchamos mejor a Ángeles ahora. A ver, ¿ahora? Sí, me mejor. escucho, ¿me escuchan bien ustedes? Nosotros a ti, perfecto. Exactamente, exactamente. muy bien. Gracias. Bueno, hoy con, seguimos con estos temas a los que hay que poner cabeza, no es solo lo médico, no solo lo sanitario, sino que nos plantea otra dimensión del que está estrechamente vinculada. ¿Llegaste a escuchar la pregunta, Macio? No, no la escuché. Bueno, contanos, contanos cuál era... Lo, lo que tengo para, para comentar hoy es una pregunta básica. A ver... Después que pase la pandemia, ¿cómo seguirá la historia de... ...del planeta... ...luego de este sacudón sanitario... ...que ocurre en el tiempo conocido por primera vez... Y entonces ahí hay dos opciones... ...va a venir el descubrimiento naturalmente... ...de una vacuna... ...y nada cambiará con respecto... ...a las relaciones... ...entre el hombre... ...y el medio ambiente... ...todo igual... ...o quizá peor... ...es decir... ...seguiremos con la concepción económica del lucro... La, pro, la aprovechamiento exagerado y brutal de los recursos naturales... ...y el hombre seguirá siendo el hombre consumidor... ...feliz cuando pueda comprar cualquier cosa... ...o la expectativa que hemos planteado algunos... ...del hombre ecológico que restablezca un vínculo armonioso... ...que sustituya al hombre consumidor por el hombre ecológico que se relaciona amistosamente con todo el espectro de la naturaleza? Esas son las dos interrogantes que tenemos. Entonces, ¿tenemos señales de que puede haber un cambio en la conducta del tratamiento medioambiental que el hombre le da a su entorno? ese es el punto más importante. La elección de esta pandemia que por primera vez, creo, es universal, ¿servirá para cambiar algunas conductas notablemente agresivas al medio ambiente o todo seguirá igual? Mació, es el, punto. el asunto, Mació, es que, por supuesto, hay que esperar qué pasa después, ¿no? Sí. Pero hay señales ya, ¿no? Y hay señales que no, no permiten ser muy optimista con respecto a a que los que pueden tener la llave para un tratamiento diferente con el medio ambiente, realmente la usen. Eh, estaba leyendo que el miércoles pasado, después de 50 años, se reunió el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata por... ...la bajante histórica del río Paraná... Claro. ...que bueno, es un tema del que vos nos has hablado mucho... ...de la bajante de los ríos... Sí. ...y que no es solo por falta de lluvia, ¿no? Pero ellos lo ven como algo natural... ...y la preocupación que tienen... ...es que la hidrovía es la salida del sector agroexportador... ...entonces como que ahí... ...estaríamos en la misma de siempre... ...sí, la misma de siempre... ...es decir, el negocio... La, ...y la posesión de bienes materiales... ...cualesquiera sean ellos es símbolo de felicidad. si sí. ese hombre posesivo, abarcador, depredador, es el que está siendo cuestionado, a mi juicio, por la naturaleza. Y aparecen estas epidemias que sorprenden, que ahora ya no son epidemias, son pandemia ¿Eso será señal suficiente para que la conducta mayoritaria del hombre en esa relación con la naturaleza cambie? Sí porque si claro. no hay señales se vuelve a repetir el proceso y la naturaleza seguirá apretando las tuercas. Es cierto. Entonces, este ¿cómo, ¿cómo se hace para erradicar, mitigar, cambiar la idea de que el consumo es la felicidad? O que la felicidad es el consumo. Ese hombre no nunca no existió, siempre ese hombre aparece en la segunda mitad del siglo 20 O sea, apenas llevamos 60, 70, 80 años del hombre consumidor en la escala que se produce. Y seguimos impávidos a, a pesar de las señales, no solo las, las violentas como esta pandemia, sino las parciales de sequías, inundaciones, escasez de agua deterioro de la fauna deterioro de los bosques entonces si esta señal no basta tendrá que venir otra señal más poderosa para que el hombre entienda lo que está pasando yo creo que esa tenemos que machacar desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico que nosotros somos ocupantes de un planeta que está regido por cientos principios de conservación, de convivencia que no estamos solos, que hay toda una vida animal y vegetal que nos rodea, que la estamos deteriorando, son decenas de especies que se extinguen cada año y el hombre no reacciona que quiere quedarse solo en el planeta tierra claro. Maseo pasa también que como hace muchos años ya que se está alertando desde ciertos sectores eh, sobre estos peligros ¿no? de la, de la sí. forma de relación que tenemos con el medio ambiente y eh, ese espíritu extractivista y sí. liquidacionista ¿no? del, del sí. medio ambiente que hay gente que lo toma como y bueno, siempre dijeron y acá estamos todavía, ahora este son estamos hablando de recursos finitos el agua, la tierra... Sí, sí. El aire. El aire. Y la especie, la, la, todos los pasajeros del planeta Tierra, salvo el hombre, están en peligro por la propia acción del hombre. Cuando uno examina las especies extinguidas en los últimos 50 años, resulta escandaloso porque hemos atacado una de las características del planeta, que es la biodiversidad el hombre pretende quedarse solo en el planeta como única especie, y la, las acciones conducen inexorablemente a ese proceso de extinción. En el Uruguay es un caso patético la cantidad de mariposas que han desaparecido, de pájaros, de, de incluso de y hierbas naturales que ya cada vez son más difíciles de conseguir, porque lo transgénico... Y toda la modificación de la ingeniería para la producción de vegetales es tan agresiva que no permite eh, vecinos, es, es excluyente. La tecnología en materia de semillas, de cultivo, es ex excluyente, excluye los espacios y los territorios para ser ocupados por una cosa que da plata. Claro. ¿Parece? Vos decías que también hierbas están desapareciendo, ¿se puede nombrar alguna? Y claro, hay una cantidad de tréboles que ya no se encuentran. Eh, trepadoras prácticamente no existen más. Las trepadoras que uno consigue por ahí son de casualidad que se han salvado porque como la agresión hacia el bosque ha sido una de las más intensas, más predadoras, hay especies que no existen, que uno las tiene que conseguir como coleccionista. Hola. Sí, sí, te oímos, te oímos. Y después eh, las pasturas naturales, se le llama natural a un remanente, porque la invasión de pasturas artificiales creadas en laboratorio para mayor rendimiento, para mayor eh, ciclo, un corto, un ciclo más corto de reproducción. Incluso nosotros tenemos una planta de transgénicos a la salida de Montevideo, con semillas que están que capitales neozelandeses, que están explorando acá, las pasturas artificiales. Es decir, hay una acción contra todo lo que es natural. El monte nativo, como dijo un diputado en la Cámara de Senadores, un diputado cuando se discutía la ley forestal, dice, total, el monte nativo, ¿para qué lo vamos a cuidar si no sirve para nada?, Esa fue la opinión, uno de los argumentos a favor de la maldita ley forestal que tenemos, aprobada en 1986. Y sí. desde entonces, el monte nativo ha recibido una paliza que lo torna en prácticamente insostenible. Eh, Mació, esto que vos estás diciendo sobre el monte nativo, precisamente, porque hay muchos que tienen una pose de conservación del medio ambiente muy particular, Yo he visto gobiernos departamentales, concretamente Canelones, pero hay otros, que plantean, eh, vamos a hacer una plantación de árboles autóctonos, eh, después de haber liquidado nuestros montes nativos. ¿Qué valor tiene ese tipo de opción? Ese tipo de opción, tiene, tiene van a plantar montes nativos, pero no van a regenerar el monte nativo. Ah, el una cosa sí. Van a cultivar árboles nativos pero la formación del monte nativo es multiespecífica, comprende árboles, arbustos, trepadoras, cactáceas o todo un espectro que ha ido desapareciendo. Con conseguir un monte nativo intacto hay que recorrer territorios muy pequeños, muy seleccionados que aún sobreviven en el Uruguay. Claro. Decir, el monte nativo no se regenera plantando monte nativo, se regenera plantando no cortando monte nativo. Claro, es una, un, un conjunto armónico. Es un conjunto armónico de interacción recíproca de plantas que se complementan unas con otras, a lo cual se le añade una fauna propia que ya prácticamente no existe. Claro. Uno no puede encontrar de casualidad cardenales azules. A lo sumo se pone contento cuando ve cardenales de pecho rojo. Porque también la, eh, la fauna depende de ese monte nativo. Hay una cantidad de especies de aves que han sido ido desapareciendo, sea por extinción del hábitat, sea por el negocio de exportación de aves exócticas, que el Uruguay lo hace. O sea que si pasan los años, eh, se vuelve a estar con, con un planteo de, de conservar la naturaleza, de de cuidar el medio ambiente y demás hay cosas que no vamos a poder recuperar no, seguramente Esta, por no lo... o para no ser tan pesimista clausurar, clausurar grandes predios a toda acción humana o presencia humana para que haya una, re, una regeneración paulatina que no sabemos cuánto tiempo va a llevar claro porque la invasión de las especies foráneas es tan intensa me refiero particularmente al eucaliptus que la masa de procreación del monte de eucaliptus eh supera con creces varias veces a la del monte nativo si uno pone en eucalipto alrededor no crece nada Bien. entonces ha habido una agresión eh yo me recuerdo siempre de lo verso de zorrilla de San Martín, el Uruguay el Plata vivían la salvaje primavera, la sonrisa de Dios de que nacieron a un papita en las aguas y en las selvas. Yo creo que la sonrisa de Dios se cambió por una tremenda mueca de Dios de rechazo a lo que el hombre en el Uruguay viene haciendo desde hace décadas. Es una agresión sistemática. En los pequeños cursos de agua, el sistema hídrico del Uruguay es un sistema muy complejo, por ejemplo, porque se nutren los ríos de los arroyos grandes y los arroyos grandes de los arroyos chicos y los arroyos chicos de la cañada. Es una red como de vasos capilares y hay cantidad de esos vasos capilares que han sido mutilados o han desaparecido por acción agresiva del hombre, no conservacionista. Es decir, hemos alterado vilmente en aras de nada el, el sistema hídrico del Uruguay y eso también nos afecta porque hay grandes sequías y grandes inundaciones porque la red regular de crecimiento ha sido alterada el sistema hídrico está profundamente alterado claro. eh, puede ser vos decís eh, a cambio de nada pero hay algunos entre comillas que se benefició por lo menos su cuenta en el banco Ah, claro, por supuesto, por supuesto toda una cantidad de producciones que hay en el Uruguay hoy con sentido de, de rendimientos altos, es tremendamente agresivo. La maquinaria agrícola ya de por sí es eh, agresiva porque tiene un poder de deterioro del suelo progresivamente, que se aplica en gran escala y la rotación es entre dos o tres especies casualmente no autóctonas, ¿verdad?, que son las que tienen mejores rindes sea para pastura o sea para cultivo en sí. el sur del Uruguay hay una degradación fenomenal de los suelos por un uso excesivo y agresivo en materia de bienes que sirven para un concepto de productividad que es extraño a nosotros y a la naturaleza entonces ahí hay un hombre que un hombre que no es el hombre consumidor, sino que es el hombre predador de la naturaleza. Ese hombre cambia o las crisis ambientales como la que estamos padeciendo se van a volver a repetir, quizá con mayor intensidad. Sí, y no hay ninguna, no hay ni él ninguna acción salvo gente agrupada en torno a la facultad de ciencias o grupos ecologistas, pero que no tiene audiencia porque la clase política tiene oídos sordos totalmente para esta... el tema medioambiental a la clase política lo asusta y entonces nadie se mete con él genuinamente y, seguro y todo el tema áreas protegidas está en un momento difícil también bueno, pero el momento difícil al momento difícil estamos contribuyendo a que sea más difícil más sí. frecuente y más largo exacto Porque uno ve los montes nativos cómo están en las condiciones que están hoy y los suelos sobrelabrados eh, que se van progresivamente esterilizando cada vez con mayor necesidad de dosificación de fertilizantes. Es decir, le estamos echando elementos activadores de la producción agrícola para tener un mejor rinde, se busca el lucro a una escala y para un parámetro que no corresponde a la realidad uruguaya sí. antes se plantaban árboles en, en suelos pobres ahora ya se ha habilitado a plantar árboles me refiero a eucalipos en suelos no tan pobres de una categoría superior a la que se plantaban o sea, estamos invadiendo el área productiva de alta calidad del territorio nacional Claro. Y, y no, no. Todo es en afán de un lucro, de una presencia y de una intensidad de capital que no se aviene con las relaciones naturales. Métale fertilizante, métale esto, métale lo otro, y todo es para intoxicar, digo entre comillas, el suelo con aura de una mayor rentabilidad. El lucro es lo que motiva la producción de esta de esta forma. Ah, y el que paga los platos rotos es el suelo uruguayo y las aguas uruguayas y el bosque uruguayo. Examinan territorio. ¿Verdad? Es, es muy cierto. Hola. ¿Me oí bien la animación? Sí bueno, bueno hay un mensaje que te quería leer que está mandándote eh, Adriana de Salinas dice que es un gusto escuchar a Mació con sus conocimientos y agradece y eh, Alfredo de la zona de Cerrillos dice saludos a todos pregunta para Mació ¿qué es peor, el coronavirus o los 55 millones de personas que murieron en la guerra mundial? por ahí lo encara él Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, porque la guerra, la guerra en la, seg la Segunda Guerra Mundial, fue una cuestión de geopolítica y de pulsada tecnológica. Entonces, eh, los que fabrican armas de guerra necesitan guerra para robar las armas, si no, o la amenaza de guerra. Eh, o, o, lo que pasa que la guerra mundial fue un hecho provocado, organizado deliberadamente por los hombres que estaban armados y querían hacer una congienda para probar sus fuerzas. Pero esto es más profundo para mí, porque a, aunque la guerra afecta a la naturaleza y afecta una cantidad de otras consecuencias, más allá de la especie humana, lo que hay que entender es que el hombre no es el único habitante de la Tierra, que el, el hombre es un inquilino del planeta... Con muchos como muchos otros que los hay y que si el hombre se ha servido de ellos por su superioridad cerebral y su superioridad tecnológica pero de tanto usar de esos esos recursos que son ittícolas eh, avícolas agricultura etcétera etcétera se van deteriorando y el hombre no para porque su, con, su vocación básica es consumir no convivir entre consumo y convivencia hay un desequilibrio como el que estamos ahora. La convivencia se ha puesto en tela de juicio, tenemos que estar todos encerrados. ¿Por qué? Y bueno, porque viene un agente externo que nos obliga, nos somos impotentes y nos obliga a aislarnos unos de otros. Y el, el planeta está como paralizado, todos encerrados con tapaboca Y si la gente no lee eso... Los gobernantes no leen eso, los científicos no lo entienden como un aviso. Estamos fritos. Es verdad. Es verdad. Ángeles, pero... Ángeles, Guillermo, déjenme leerles un par de mensajes que llegaron también a través del 099 326 381. "Buen día, la alegría de escuchar a Guillermo siempre. La única esperanza para el cambio hacia el hombre ecológico puede venir de la gente que permanece en el campo y pueblos originarios que conviven amistosamente con la naturaleza, pero hace falta generar conciencia en las urbes para así presionar a los gobernantes. Hay que cambiar la idea de la naturaleza dominada" con del pasto cortito tipo campo de golf permitir lo natural y magnífico que nos caracteriza la rica pradera un abrazo grande manda Cecilia ah. y eh, Héctor del Buceo también nos manda un mensaje dice buen día, qué ironía la reserva mejor cuidada es la de Bopicuá la mantiene Botnia de Fraiventos sí, es una, una ironía una ironía porque es como un ...con parque en un desastre que se está cometiendo en gran escala. Eh, el Uruguay no tiene pájaros ahora simplemente porque los eucalipus... ...interrumpieron las rutas de los pájaros migratorios... ...y la mayoría de nuestros pájaros son migratorios, vienen de la Patagonia... ...y van a los llanos de Venezuela. Ahora tuvieron que desviar el camino porque en un monte de eucalipus no se puede pernoctar... ...porque no hay abrigo, porque es impenetrable... ...y que no hay que comer... ...entonces ahora no vemos pájaros... ...en el cielo uruguayo... ...si uno va por el litoral del Uruguay... ...hacia el norte... ...no ve pájaros... ...simplemente eso... ...los pájaros se fueron del territorio uruguayo... ...porque no tienen donde prenotar... ...y dónde alimentarse... ...no hay nada que comer alrededor de un monte de colitos... ...y esa observación... ...que yo la he verificado... ...muchas veces viajando por el litoral. Es una señal clarísima de que hicimos una alteración perniciosa para la, fa para la fauna. Bien. Mació, hay un mensaje más. Eh, nos manda Horacio en audio. Lo escuchamos. Buenos días, compañeros. Eh, como siempre, es un gusto escuchar a Guillermo Mació. Uno aprende mucho con él. Eh, con lo que decía Mació la tierra, de que le echan agrotóxico y la desarman. Eh, estaba recordando, este, tengo un conocido allá de mi zona, del departamento de Soriano, le arrendó su campo, muy bien se lo arrendó eh, a unos argentinos, él se vino acá a Montevideo, kilo apartamento, todo bien, bárbaro, genial, este cuando se lo dejaron de a, a arrendar fue y el campo estaba blanco Dice, me lo dejaron blanco le plantaron soja, soja y soja y dale que es tarde la tierra hoy no le sirve para nada sí. y en eso también tenemos que tener en cuenta y se tendría que legislar abrazo Muy bien bueno gracias es muy clara la el ejemplo es categórico y lamentable porque el gobierno cualquiera sea el partido le da las espaldas a la realidad medioambiental nadie se quiere meter con ella porque hay que parar muchas irregularidades gravísimas y severas y prolongadas en el tiempo el uruguay es un país de libre arrendamiento para extranjeros Y no hay ningún control de lo que se planta y de lo que no se planta. Entonces, este usted ve la zona franca de Nueva Albecia, que son más o menos 6 o 7 hectáreas, y es el principal centro de cultivo de marihuana. Ese es el orgullo que tenemos en Uruguay, de una zona franca dedicada a producir una droga exclusivamente. Entonces, hay un manejo de la tierra que no tiene... La menor, la menor piedad con el uso de un recurso natural no renovable como es la tierra arable y cultivable. Pero eso es una característica general. Entonces este no hay una política de tierras sensata, proteccionista, que la cuide. Nuestro suelo no está cuidado, uno hace cualquier cosa con él. Por eso los desastres que se encuentran. Claro, Macío, tenemos que ir cerrando pero obviamente que vamos a seguir en estos días Sí, yo creo que tenemos que batallar en esto que darle y dar y darle hasta crear una sí. conciencia colectiva hasta que la gente, el pueblo, la ciudadanía que vive en las urbes, en Montevideo específicamente no empiece a comprender la gravedad de la situación en el riesgo que estemos puesto al Uruguay en materia medioambiental Tenemos una riqueza hídrica fabulosa que la maltratamos. En consecuencia, nosotros tenemos el deber como ciudadanos de defender la tierra que heredamos, que está ya contaminada, muy contaminada, y que está en manos de gente sin escrúpulos. Hay que entender que hay productores que buscan el lucro sin importarle la base natural. La tierra es una máquina de producir y nada más. Mació, muchas gracias, como siempre. Bueno, gracias a la audiencia.